Que acerca del Mesías, el, en el libro que había usted leído, le mencionaba que esa era una de las bases para decir que él no es el Mesías, el hecho de que no fue ungido, mi h e r m a n o Ok, Shalom.、Eh, usted, la vez pasada yo le dije un comentario acerca de que había un libro que se llama ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Y、eh, en ese libro, que es de un hombre llamado Dan Ben Abraham, que también habla de que fue uno de los traductores del Código Real,、eh, hablaba de, de que una de las cosas por l a c u a l los judíos no creen que Yeshua era el Mesías era por lo de su ungimiento. Y、eh, pues eso es una de las cosas que, que yo le pregunté a usted, y pues、eh, es mi pregunta, a ¿no? y, y quizás podemos hablar de eso. Claro que sí, mi hermana. Mi hermano Filiberto, haz la oración, mi hermano, para comenzar. Sí, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Padre. Padre Santo, te pido bendigas esta comunión en este momento, Padre. Y te pido nos des de tu entendimiento para poder escuadrillar las e s t r i t u r a s y poder encontrar tu verdadero nombre. Poder encontrar la luz que nos tienes preparado, Padre. Te pido bendigas al hermano Esteban para que por medio de él nos des tus palabras, nos des tu, tu mensaje y que en cada uno de mis hermanos que están escuchando en este momento la enseñanza derrames en ellos espíritu de entendimiento para que puedan comprender lo que tú les quieres transmitir, Padre. Bendice a los otros hermanos que no se han conectado, que en su momento lo harán. Para que puedan ellos también alcanzar de tu lluvia, esa lluvia que nos, que nos baña de tu sabiduría. Te pido tengas misericordia de cada uno de nosotros, para que así, Padre Eterno, nosotros podamos estar en tu m e n ú j a Alabado seas, Padre, alabado sea tu hermoso Hijo, Yoshua Hamashiach, nuestro Creador, nuestro Rey. En el nombre de Él te pedimos que tengas misericordia y nos des en tu entendimiento para poder nosotros. e s c u a d r i ñ a r tus escrituras. En el nombre de mi Rey Yushua m a Am s h i a Amén. Muy bien. Cuando nosotros empezamos a ver este aspecto que nos está mencionando la escritura acerca de, del Mashiach, sabemos que, si bien el, las personas conocían que del Mashiach iba a venir. Iba a venir este, perdón, de David, iba a venir el Mashiach. Era algo que la mayoría de la gente lo sabía, mas sin embargo, cuando nosotros analizamos, pues nos menciona en el Salmo, capítulo 132, versículo 17, 16 y 17. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus piadosos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Ahí nos están mencionando que vino a disponer una lámpara a su ungido. Una lámpara a David. Este es el Mashiach. Pues cuando nosotros c h e q a m o s chequen en el Dewar. La palabra que viene atrás de la palabra ungido. ¿Ya lo checaron? Mi hermana Karen, ¿ya lo checó, mi hermana? En este caso, cuando nosotros entonces hablamos acerca de la palabra Mashiach, sabemos muy bien qué significa: que traducido, esa palabra Mashiach viene a ser ungido. ¿Ya lo pegó ahí mi hermano este... ¿mi hermano ...mi Filiberto? Sí, aquí está, hermano. Ahí nos está mencionando que viene a ser Mashiach, ungido, usualmente persona congregada como un rey, sacerdote o un santo, especialmente el Mesías, ungido. Cuando nos está mencionando acerca de esto por todos lados en el cristianismo, Así se le llama Cristo. Más sin embargo, Cristo de la palabra griega que viene a ser también traducido como ungido. En este caso les pego ahora la palabra del griego, Cristos. Ahí lo tienes, mi hermana. Entonces, cuando nosotros vemos tanto del, del hebreo traducido al castellano es ungido. Y del griego traducido al castellano viene a ser ungido. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a trabajar con esta palabra o a trabajar con este concepto, dice que no únicamente se le dio a uno, a una persona en especial, sino que también los sacerdotes podían venir a ser ungidos. Sobre todo los sumos sacerdotes. Como por ejemplo en Levítico capítulo 4, versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yujei Bajei por su pecado, que habrá cometido un cerro sin defecto para e x p í a c i ó n Ahí aparece la misma palabra. Mashiach, el sacerdote Mashiach. Esto quiere decir que tanto los sacerdotes como los reyes eran Mashiach, como también lo vemos en. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 12, verso 5. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Dice así. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Yuje b e h e i Y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguno, alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: y o h e b e h e i es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. ¿Quién es este ungido del cual está mencionando aquí? El rey. Hablando del rey Saúl, ¿Sí? el cual nos está mencionando aquí. Que estaba delante de ellos, estaba presente porque Samuel ya se estaba despidiendo. Y también nos está mencionando, nos está mencionando que este ungido, que era rey, viene a ser Mashiach. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que el Mesías aparece, la gente se preguntaba: ¿este será el Mashiach? Realmente los judíos le decían: Si tú eres el Mashiach, dínoslo ya. Él muchas veces les, les comentó que él era el Mashiach, pero ellos no se dieron cuenta. Vamos a Juan capítulo 10, versículos 23 y 24. Y, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de s a l o m ó n Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mashiach, dígnolo abiertamente. Pero, ¿por qué ellos no se dieron cuenta si él era el Mashiach? ¿Acaso los sacerdotes no eran ungidos enfrente del pueblo? ¿Como Mashiach? ¿Acaso no los traían a presenta presentarlos delante de los sacerdotes? ¿Para que fuesen ungidos como Mashiach? Así como este. Moisés era los hijos de Aarón para que fueran ungidos como sumos sacerdotes. ¿No acaso son presentados al pueblo? ¿Por qué, pues? No sabían si él es el Mashiach o no. También nos dice aquí en Juan Capítulo 7, versículo ve 14 en adelante. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Yeshua les respondió y dijo: Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que, me, el que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerás si la enseñanza es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propio esplendor busca. Pero el que busca el esplendor del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os yo moché la Torah y ninguno de vosotros cumple la Torah? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: ¿Demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Yeshua respondió y les dijo: Una obra hice y todos os maravilláis.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 Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es t a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Mashiach? Ah, está ahí, mi hermana. Cuando nos empieza a mencionar esto la escritura, nos está diciendo que realmente ellos no sabían si él era el Mashiach, pero dice: Habrán reconocido. ¿Habrán reconocido los gobernantes que este es el Mashiach? Pues mírenle, habla públicamente y nadie le dice nada. Pues mirad, habla públicamente, les dijo. Eso quiere decir que ellos no lo conocían. Ellos no sabían si realmente él era el Mashiach, pero sabían muy bien que tenía que ser ungido. De otra manera, ¿cómo、pues, podría u e s p ser el Mashiach o el ungido en nuestras palabras? Es ahí donde nos está mencionando la escritura la importancia de esto, de empezar a analizar qué es lo que está escrito. ¿Qué va a ser ungido? Mashiach, esta referencia, venimos a encontrarla desde la misma t o r á h en capítulo 45. Desde el primer versículo, hermano. Versículos 6 al 8, mi hermana. Tu trono, oh Elohim, es por siempre y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim, el o r o j e tuyo, con un óleo de gozo. Más que a tus compañeros. Mirra, Aloe y Casia ex exhalan todos tus vestidos desde palacios de marfil hasta ahí. Re -re -re ahí nos está describiendo algo bien importante. Ahí le dice: Tu trono, oh Dios, está hablando de un Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre.、El、cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, dice que el ungido. Fue ungido. Lo u n g i ó Elohim. El Elohim suyo. Este Elohim fue el que el u n g i ó Cuando nosotros ponemos atención a lo que nos está diciendo aquí, muchas veces podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque realmente Moisés fue puesto por Elohim para faraón. En Éxodo capítulo 7, versículo 1: Yuje b a j h e dijo a Moche: Mira, yo te he constituido Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Hasta ahí, yo te he constituido como Elohim para Faraón. n q u é quiere decir? q u En e realidad, Moisés ...Moisés tenía esa autoridad, o en este caso, como le está diciendo, fue constituido como Elohim hacia Faraón, y Aarón era su profeta. Por lo tanto, no es el único que está constituyendo como Elohim en la Escritura. Realmente, la Escritura nos dice en el Salmo capítulo 82. Versículo 6: Yo dije, Vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos de Elión. Continué. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Elohim. Juzga la tierra porque tú heredas todas las naciones. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando claramente acerca de esta palabra Elohim, que viene a ser confusa en muchas de sus traducciones por causa de, cómo la por causa de la traducción que hicieron. Aquí nos está describiendo: Vosotros sois Elohim. a q u i é n les está hablando. A quienes fue entregada la palabra. ¿A quiénes, perdón, mi hermana?、Eh, dice ahí a los hombres. A quien, sí, a los hombres. Hijos de. Vosotros sois. Vosotros, hijos del Le león. Pero como hombres, moriréis. Pero como hombres, dice, moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Eso es lo que les está mencionando. Estos eran hombres, pero venían a ser Elohim. Moisés también era hombre, pero venía a ser Elohim. Al ver esto que nos está mencionando aquí, prácticamente nos dice que aquellos que eran puestos por reyes venían a ser Elohim. Ante los hombres, así como Moisés, así como también estos a quienes les fue dada la escritura. Pues a a d á n se le dijo: El día que comas de este árbol vas a ser como un Elohim, sabiendo el bien y el mal. Por lo tanto, los hombres pueden ser Elohim. Por eso es que le está diciendo: Tu trono、oh、Elohim es eterno y para siempre. Y cuando dice tu t r o、oh、n o Elohim, si nos damos cuenta. Está hablando que puede ser cualquiera, cualquier hombre, si nos damos cuenta de eso, mis hermanos. si h e r m a Nos n o menciona también Isaías, capítulo cuarenta uno y versículo veintiuno al versículo veinticuatro ¿Cómo dice? Versículo 21. Sí, capítulo 41, verso 21 al 24. Alejad por vuestra causa, dice Yuhe b a j é y presentad vuestras pruebas. Dice el rey de e r b a j e traigan, anuncienos los que h a de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Y pondremos nuestro corazón en e l l o Sepamos también su p r o s t r i m e r i a y hacernos entender lo que ha de venir. Darnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois e l o h i m dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada. Y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Hasta ahí. Por lo tanto, ahí está diciendo: alegad por vuestra causa, dice el Señor. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, traigan anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Está diciendo a sus hermanos. Profetas, les está diciendo a sus enseñadores, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepan también su p o s t r e u m e r í a o sea, lo que les va a pasar, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. A lo menos, haced bien o mal. Para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Aquí que vosotros sois nada y vuestra sobra s vanidad, la abominación es el que os escogió. Ahí nuevamente le está diciendo a hombres que sois dioses. Y ahí nuevamente aparece la palabra Elohim, determinando que los hombres también venían a ser dioses. Por el conocimiento que tenían. Por ese conocimiento que tenían los hacía ser dioses. Según lo que nos menciona allá en el Salmo, aquí en Isaías. Allá también cuando fue puesto Moshe como Dios para Faraón. Porque determinaba todas las decisiones, todas las cosas que venían sobre e d él. Y, la, y lo que él mencionaba muchas veces se hacía. Por lo tanto, nos está describiendo la escritura en el Salmo, capítulo 45. Vamos nuevamente para allá. Hermano, una pregunta. Eh, si eh, usted está, bueno, la escritura、eh, nos está llevando a decir de que los hombres、eh, eran llamados dioses por el conocimiento, ¿qué、eh, que También, también se podría decir que el conocimiento que tenían del padre y además recibían,、eh, así como dice la escritura con, cuando nos habla de Moshe, y yo he constituido Elohim a Moshe, que era un diseño del padre, un potencial que el mismo padre entregaba para que el hombre que él había escogido、eh, cumpliera. Un, un diseño específico que él, manda, que él ordenaba. Al poner a Moshe como Elohim ante Faraón, en sí, realidad ¿verdad? no meramente así, no meramente、Ajá. así, porque en realidad eso, el árbol constituido, a Adam se le dijo: el día que comas de este árbol, vas a ser como un Elohim, como un Dios sabiendo el bien. Y el mal. ¿Qué quiere decir que en realidad a d á n anteriormente, no era como un Elohim, porque únicamente conocía el bien? Una vez que aquí le están mencionando en Isaías, he aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación e s e que os escogió, a ellos les dijo: Díganos, díganos para saber que sois Elohim, hacer bien. Hacer mal, entonces sabremos y tendremos que contar. Por lo tanto, cuando nos está mencionando acerca de esta palabra, esta palabra Elohim viene a ser de las más difíciles de poder traducir en cuanto a las escrituras, porque Elohim se le llama a un pedazo de madera, Elohim se le llama a un pedazo de metal, se le llama a un hombre, se le llama a una piedra. Se le llama al Todopoderoso.、Esa、es ahí la importancia del Salmo. El Salmo está haciendo algo bien importante. El Salmo 45, versículo 6 al 7, nos dice: Tu trono, oh Elohim, y cuando dice Elohim, puede ser cualquiera, cualquier hombre. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Aquí es donde ya lo está definiendo. ¿De quién? Tiene su trono eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿De quién está hablando estas palabras? Que s u trono es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Esto lo describe acerca de Yeshua el Mashiach. Porque ninguno de los otros reyes que existieron en la tierra, ni ningún otro hombre, tuvo su trono eterno Para siempre, únicamente el Mesías, como también está describiendo acerca de él en Samuel. En primera de Samuel. Sí, hermano, primera de Samuel. Perdón, mi hermana, es segunda de Samuel.、Ajá. Capítulo 7, versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo edificaré. Él.、Sí. él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre su trono. Ninguno de los reyes se quedó pa para siempre, únicamente el Mesías. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre su trono. De su reino. Yo seré el Padre y él me será mi Hijo. Es lo mismo que nos está d escribiendo allá Hebreos acerca del Mesías. Y precisamente los dos fragmentos son los que toma, tanto del Salmo acá como este otro. Hebreos, capítulo 1, versículo 5. A hecho. Porque, ¿a cuál de los m a l a k dijo y u g e Baje jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: Ábrele n todas las naciones de Elohim. Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus Malac k esplendor. Y a sus servidores llama de fuego. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Ahí ya nos está mencionando acerca de quién está hablando. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Elohim,、sí. es el cetro de tu reino. Ahora, cuando nos está diciendo, Mas del Hijo dice: Lo dice porque viene a ser eterno. Ahora, regresémonos nuevamente al Salmo. Salmo capítulo 45, versículo 6. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Entonces, podía ser cualquiera: Podía ser David, Podía ser Salomón, Podía ser cualquiera. Mas, sin embargo, lo que lo hace diferente es que le diga. Es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el c e t r o de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim. Y cuando le dice, te ungió Elohim, nuevamente pudo ungirlo cualquier Elohim. Los sacerdotes también eran Elohim. Pero aquí es la diferencia: te ungió Elohim. Y posteriormente le dice: El Elohim tuyo. En hebreo es tu Elohija. Ese es el que lo está ungiendo. Elohim, Elohija. Tu Elohim. Ese es el Elohim que lo iba a ungir. Es aquí donde totalmente se quita: se quita toda, todo pensamiento de que el hombre tenía que ungir. Al hijo del Dios viviente, tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Este es el Mashiach, porque es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, te ungió Elohim, pero no cualquier Elohim. Tú, Elohim, es el que te está ungiendo. Eloheija, tú, Elohim. Con no leo de alegría más. O sobre que tus compañeros. Es como le ungió al Mesías con óleo de alegría más que a sus compañeros. Llevó una unción superior al ser el hijo de Lojim. ¿En, ¿En qué momento vino a ser ungido? Para ser el Mashiach. En el momento en que este óleo de alegría. Vino sobre de él. La escritura nos está mencionando en Isaías capítulo 51, versículo uno perdón, es 61, versículo 1 y uno 2. El r u a de Yuje, b a j é y el Adón está sobre mí. Porque m e u n g i ó y u h e Bajei me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de y u h e Bajei y el día de venganza del Elogei nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto que nos está n mencionando aquí es la unción que iba a recibir el maestro. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Es aquí donde lo ungió. Es aquí donde se está cumpliendo la escritura que lo viene a ungir para venir a ser Mashiach. Porque aquí aparece la unción que viene a ser Mashiach. Esta es la unción, esto es lo que se hace. Una vez que viene a ser derramado sobre de ellos, entonces es Mashiach, el individuo, la persona en la cual se derramó la unción. La Mashiach que nos está mencionando aquí, el Espíritu del Señor está sobre, sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a levantar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. A proclamar el año, el año de la buena voluntad del Señor. Y cuando vemos aquí, cuando Él cita en Lucas estas palabras, estas mismas palabras, ¿cómo dice el verso 2? A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza. Del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ese fragmento segundo del verso 2 no lo menciona el maestro y no lo menciona porque no venía a cumplir todo el verso. Vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 16 en adelante.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 Y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al que tenía el servicio y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando que el Espíritu del Señor estaba sobre e d él, y nos dice que se había cumplido esa escritura. Ese espíritu estaba sobre de él porque se estaba cumpliendo en él esa escritura, todo lo que estaban escuchando. Mas, sin embargo, nos está mencionando que nada más pronunció. Nada más pronunció hasta el, segundo fra hasta el primer fragmento del versículo 2. Es porque, en realidad, aún no se ha cumplido el segundo fragmento. Ahora, cuando nos está mencionando esto. Nos dice que ahí ya había recibido la unción. ¿En dónde fue donde recibió la unción? ¿Sino cuando salió? ¿Le escucho? No, no, no, le escucho yo. d i s c ú l p e m e Sí, sí, mi hermana, estaba bien cuando se purificó. Es ahí cuando el Espíritu descendía sobre de él, confirmando que él era el Hijo del Elohim viviente. Para confirmar el Salmo, tu Elohim es el que te va a ungir, no ningún hombre. Sino específicamente tú, Elohim, es el que te va a ungir. Juan capítulo 1, versículo 31 en adelante. Y yo no lo conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo sumergiendo en agua. Continúe, mi hermana. Ok. También dijo Juan, perdón, también dio Yohanan te, testimonio diciendo: Vi al espíritu que descendía desde los cielos como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero él me envió a sumergir en agua. Aquel me dijo: ¿Sobre quién v a a descender el espíritu que permanece sobre él? Ese es el que. Sumerge en el Rúa Hakodesh. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Elohim. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando que Juan dice que también da testimonio diciendo: Vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a purificar, esto me dijo. Que sobre quien veas purificar, sobre quien veas que d e s c i e n d e el Espíritu, e s t e es el que he enviado. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Asociación que cuando todo el pueblo. Se sumergía en agua. También Yeshua fue sumergido y orando, los cielos se abrieron y descendió el espíritu sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz desde los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí le está mencionando cómo es que una vez que viene a ser ungido de este espíritu, ahí le dice: Este es mi hijo amado, en el cual. Tengo complacencia. Y esto se lo e s t á mencionando porque recibió esa unción y se cumplió en él la escritura del profeta Isaías de que se iba a derramar el Espíritu sobre e d él. Cuando nosotros vemos estos aspectos que nos están mencionando aquí, es aquí donde nos confirma lo que está en el Salmo. Por eso es que en realidad, si el judío no creía en el Mesías, Es porque no había escudriñado las escrituras, porque en Juan capítulo 5. Verdaderamente, hermano. Creo que estaba、eh, el tiempo en que Mashiach vino y que no había tanta instrucción de la palabra.、Eh, era porque se escuchaba mucho a los rabinos de ese tiempo, a las escuelas rabénicas, más que a estudiar la escritura. Exacto, mi hermana, y el problema es que en realidad siempre se ha llevado un estudio de una p a r a s h a pero muy literal.、Sí. Que en realidad, tanto que el judío no aceptaba que hombres fueran Elohim, no lo aceptaba. Para, él, para ellos, el hablar de Elohim son jueces y punto. No puede el hombre ser Elohim, porque solo un Elohim existe, un Dios. Por lo tanto, los hombres no podían ser Elohim. Por eso, cuando el Mesías en Juan capítulo 10 les está diciendo: Yo soy hijo de Elohim, tú te haces hijo de Elohim, como si fueses Elohim también, y él les dice: No está escrito en vuestra ley, Dioses sois. Yo dije: Si a hombres les entregó la palabra, y a ellos les dijo: Como hombres moriréis, dándoles a entender que sí había más Elohim, aunque no nos equivoquemos. Elohim como el Mashiach, solo él, y como el Padre, solo él. Pero la palabra Elohim, la palabra Elohim únicamente viene a ser una palabra con la cual Se le está mencionando nuevamente a una piedra, a un palo, a un hombre, al Todopoderoso y a y e s h ú a Es una de las palabras más difíciles de traducir, mas sin embargo los hombres son Elohim también. Y por eso está especificando bien el Salmo. El Salmo dice que no está hablando de cualquier Elohim, sino del Mashiach. Y aquel que e l ungió también le dice: Te ungió tú a Elohim. No cualquier Elohim. Entonces, cuando nos empieza a mencionar esto, nosotros debemos de ir mirando que en Juan capítulo 5, ellos no le aceptaban, pero no le aceptaban porque no habían escudriñado las escrituras, versículo 35 en adelante, mi hermana. Él era antocha r que ardía y alumbraba. Y vosotros q u i s i s t e regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de los Hanán. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni、no、habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra mudando vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida por siempre, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Simplemente los、hermana. hombres no r e c i b、okay. e Imagínense, mi hermana Karen, ya e x i s t í a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Génesis, este, perdón,、eh, Hechos de los Apóstoles. ¿Ya existían las cartas de Saulo para cuando dijo e s c u d r i ñ a r las escrituras? No. No existían, ¿verdad? Mas sin embargo el maestro ya les está diciendo e s c u d r i ñ a r las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál era el testimonio del maestro? ¿O cuál era el, cuál era el testimonio de Juan? Lo q u e hablaban los profetas acerca de él? El testimonio de Juan, ¿cuál era? Exacto, lo que hablaban los profetas. ¿Qué decían los profetas de Juan? Mi hermana Karen, sí, ¿qué decían los profetas de Juan? Shalom, mi hermana Marcela, que el poderoso le bendiga y le guarde, mi hermana. Que descanse. ¿Qué estaba escrito de Juan? Vos que clama en el desierto, aparejad a el camino, enderezad a calzada al Elohim de nuestro, Elohim, de nuestro Dios. Al, al estar mencionando esto, nos está diciendo la Escritura que Juan dio testimonio acerca del Mesías y ellos se regocijaron a su luz por un tiempo, mas sin embargo dice que el Que también se dio un testimonio acerca de quién era el Mesías y qué era lo que tenía que hacer. ¿Cuál es el testimonio que vimos? Lo que leímos ahí en Isaías, capítulo sí, capítulo sería, 63. ¿Sí? ¿Le escucho? Bueno, el testimonio que daba,、eh, primeramente también lo leímos en Salmos, lo leímos en Isaías, que su t o n o sería para siempre y que sería el Padre mismo quien lo ungiría. Así es, todo eso, todo lo que está escrito, todo eso es su testimonio que el Padre dio acerca del Mesías, pero ellos no habían escudriñado las escrituras como el Padre quería. Nosotros nos quedamos cortitos. Hay mucho testimonio acerca del Mesías, pero que no estamos indagando. Isaías capítulo 53 da mucho testimonio acerca del Mesías, como también todos los profetas. Como también en Hechos se está describiendo que todos los profetas que hablaron antes de él hablaban de su venida. Por lo tanto, todo eso es el testimonio que ha sido dado. Hechos, Hechos, capítulo, capítulo 3, versículo 23 en adelante. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días: Vosotros sois los hijos de los profetas y del acto que Elohim hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Elohim habiendo levantado a su hijo, Lo envió para que bendijese a fin de que cada uno se convirtiera, se convirtiera de su maldad. Ahí ya nos está mencionando. Dice que todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que lo hizo con nuestro padre Abraham, diciendo en tu simiente: ¿Quién es esa simiente? El Mesías. En el Mesías s e r á n benditas todas las naciones de la tierra. Por lo, por lo tanto, al estarle mencionando esto a a Abraham, desde Abraham describe la escritura que ya Abraham era un profeta y que ya estaba anunciado que su simiente, en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero cuando no se empieza a investigar cuál es el testimonio del Mesías en todos los profetas, no se le halla al Mesías. Por eso nos está mencionando la Escritura que eso también era un misterio en el tiempo antiguo. El hecho de que el Mesías estaba ahí y no se le veía. Pues nos dice Colosenses, capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio secreto, el misterio. Que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a s o s escogidos, a quien Elohim quiso dar a conocer las riquezas del esplendor de, de su misterio, entre las naciones, que es Machía, en vosotros la esperanza de esplendor. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando que ese misterio que estaba oculto, también el Mesías ahí estaba oculto. Estaba oculto en todos los profetas porque no se le había dado a conocer. No se había mostrado que el Mesías estaba ahí. Por eso nos está d escribiendo que viene a estar oculto. No estaba visto a los hombres, por lo que tenían que escudriñar las escrituras. Por eso el Mesías los mandó y les dijo: Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es que los mandó. Cuando nosotros vemos estas cosas, nos está describiendo que, a pesar de que ese testimonio había sido dado, aún todavía podemos claramente ver que qué es lo que nos dice el judío. Es que él es, un, es únicamente un profeta, no es el hijo del Dios vivo. Que también nos dice que cuando hablamos de la palabra,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 Cuando nosotros empezamos a ver esto que nos está mencionando aquí, ¿qué es lo que decimos? En el principio, dice, era el verbo. Y nos dicen, en el principio era el logos, porque es así como está mostrado en el griego. En el principio era el logos. ¿Qué es el logos? Palabra. Esto es lo que nos describen, que en el principio viene a ser únicamente la palabra del OIM. Y dice que la palabra del OIM. Era con él, y como con su palabra creó todas las cosas, pues nos describe que esa palabra estaba en Elohim. Al mencionar que esa palabra estaba en Elohim, quiere decir que no estamos hablando de un padre y un hijo, sino estamos hablando de uno solo. Esto es lo que nos dan muchas veces a conocer, pero esto en realidad no es así. No es así ¿por qué? porque la Escritura en muchísimos lados nos está dando testimonio que quien, es, quien está creando todas las cosas es el Mesías, que quien está haciendo todas las cosas viene a ser el Mesías, por orden del Padre. Al s e r esto así, nos está describiendo que el Mesías existe desde el tiempo antiguo, desde el principio, y nos dice aquí, en el principio, era el Verbo.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 Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso lo está mencionando porque, específicamente para el judío, como este hombre no vino a ser ungido por otro hombre, no lo consideran el Mashiach. No lo consideran el Mashiach por este mismo, por este mismo caso, ni tampoco lo consideran hijo de Elohim. Porque para ellos es imposible que un hombre fuese hijo de Elohim. Mas sin embargo, en las Escrituras nos está mostrando que eso tenía que ser así. Desde Hechos perdón, desde capítulo... Isaías, capítulo 7, nos describe: Isaías, capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Adón mismo os dará señal. He aquí que la Virgen con su heredad dará a su hijo, llamará su nombre Immanuel. Y dice que tenían que llamar su nombre Manuel, y sí se llamó así. Nada más que no se dieron cuenta. No se dieron cuenta porque. ¿Qué significa Manuel? é Él con nosotros. Elohim con nosotros, Dios con nosotros, eso, signi eso significa e m a n u e l Por lo tanto, si、sí、estuvo Elohim entre ellos, el Elohim que venía a ser el Mashiach, como lo testifica Isaías 43. v o s que clama en el desierto, enderezad calzada al Señor, aplanad camino a nuestro Dios. ¿Y de quién está hablando? Sino del Mashiach. Es de Él de quien está hablando. Por eso también Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, fuerte, padre por siempre, príncipe del Shalom. Ahí ya nos está describiendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y será llamado su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora. Y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Mas sin embargo, era lo que no querían, era lo que no podían ver, era lo que no podían creer, porque estaba oculto a sus ojos, estaba oculto a cada uno de ellos. Pues nos dice aquí en Corintios, s e g u n de a d Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2.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 La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían clavado en el madero a l a donde esplendor. Eso es lo que les estaba oculto: la sabiduría. La sabiduría estaba oculta. Pues dice el Padre que nos la reveló por medio de su espíritu. Por medio de su palabra nos reveló toda esta sabiduría que estaba oculta, cosa que nos dice que si los príncipes de este siglo hubiesen conocido, nunca, hubieran, nunca hubiesen crucificado al Señor de la Gloria. Porque, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Si le amamos, entonces Él nos tiene preparadas estas cosas y aún mejores, para que nosotros vayamos conociendo, vayamos aumentando ese saber en cada uno de nosotros. Por eso nos está describiendo aquí. Nos está describiendo que ellos no supieron hacer la diferencia acerca de que Él era el Mashiach. Es por eso que vino a existir también el Anti-Mashiach. Del cual nos está diciendo que es específicamente el pueblo judío. Pues nos dice Juan. Sí, Juan, primera de Juan, mi hermana. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 15 en adelante. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y en el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de, del Padre permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros os, oísteis que el Anticristo viene así ahora, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo.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 Y según vosotros oíste que el anti-mashiach, anti-ungido, anti viene. ¿Por qué el anti-mashiach? Porque ellos estaban en contra de que él fuese el Mashiach, no lo reconocían como tal. Si hay alguno que no lo reconoce como tal, es el pueblo judío, y aquí mismo nos lo dice. Según vosotros oíste que el anti-mashiach viene. Así ahora han surgido muchos anti-Mashiach, no solo uno, muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pueblo judío. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, también habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase. Que no todos son de nosotros. Hablando de lo que es el judaísmo, porque el judaísmo es el que tiene las ideas de esta manera, que no aceptan al Mashiach, que nos dicen es que es el Elohim mismo que vino y murió y volvió a tener su vida en sí mismo. Algo tan ilógico, porque el Elohim, el Todopoderoso, nadie, nadie le ha visto. Y nos dicen, es que es la palabra de Elohim. Mas sin embargo, ahí nos está diciendo que el Mesías venía a existir desde el tiempo antiguo. Pues está escrito, el Todopoderoso no es hombre para que mienta, ni Ben Adam para que se arrepienta. Y el Ben Adam, que es el Mashiach, que es Yeshua, sí se arrepintió muchísimas veces. Y está escrito ahí en Juan que el Mashiach. Creó todas las cosas desde el principio. Como también dice: Yo me arrepiento de todo hombre que creé, desde el hombre hasta la bestia, me arrepiento de haberlos hecho. Al estarnos mencionando esto, es evidente que este es el Mashiach, el cual existía desde el tiempo antiguo. Por lo tanto, nos describe que el Mashiach vino y habitó entre los hombres. Pero vino como hombre. Tomó semejanza de hombre como nos lo está diciendo Filipenses. Capítulo 3. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2. Sí, versículo 5 en adelante, mi hermana. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Machia, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de l madero. Por lo cual. Elohim también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua, h a m a s h i a c h es el Señor para esplendor de Elohim Padre. Hasta ahí, mi hermana. Es aquí donde nos e s t á mencionando que Él, el cual, siendo en forma de Elohim, Desde el principio de la creación, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Es ahí donde nos está describiendo que quitemos el concepto de que es el Logos o las palabras que salen de la boca de Elohim, sino en realidad. El Mesías existía y Elohim existía como dos cosas, como dos personas. Esto desde el principio de la creación. Mas, sin embargo, el que siempre el que siempre ha hablado es el Mashiach. Mas ahí aparece muchísimas veces el Padre dando testimonio acerca de su Hijo, testimonio que no vino a ser revisado. Que no vino a ser tomado en cuenta durante mucho tiempo. Por eso es que nos está descrito en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Primera de Timoteo? Sí, 3.16. Dice así: í、eh... E indiscutiblemente grande es la revelación de la justicia. Elohim fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los, visto de los ángeles, predicado a, los, a las naciones, creído en el mundo y d e c e n i d o arriba en esplendor. Ahí ya nos está mencionando que viene a ser indiscutible. Si es indiscutible, ¿por qué? Ya no hay que discutir nada. Grande es. El misterio de la piedad, Elohim, fue manifestado en carne, justificado en el Ruach, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creado, perdón, creído a d perdón, o e r c en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando esto, mi hermana? Del de Mashiach. Por lo tanto, nos está describiendo. En el verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Elohim, que es la congregación del Elohim viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne, justificado en el Ruach, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Eso t es lo que nos fue mencionado acerca del Mesías. Por eso dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso es que cuando nos está mencionando que Él era el Mashiach, cuando nos dice que Él era Yeshua el Mashiach, no era porque un hombre, Porque un hombre lo, lo viniera a ungir. Sino en realidad, porque las obras del Padre iban a dar testimonio de que Él era el Mashiach. Como lo está diciendo Juan. Juan capítulo 10, verso 25. El verso 24 se le acercaron los judíos y le dijeron: Si eres tú el, el Mashiach, din, din, din, perdón, dinoslo. Abiertamente, Yeshua les respondió: Os he dicho, y no me creéis, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no creen en el Padre. Si ellos hubiesen creído a sus obras, eso era suficiente. Para que supieran que él era el Mashiach. Como también en Mateo les está mencionando, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. Viniendo Yeshua a la región de Zasarea de, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Él dijo: Un h o m b Sí, en todo caso, este, mi hermana, nos está mencionando aquí en s e g u 2 de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conoced el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en la carne es de Elohim, y todo espíritu. Que no confiesa que Yeshua Mashiach es venido en la carne, no es de Elohim, y este es el espíritu del antimashiach, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto que nos está mencionando aquí nos dice que probemos a los espíritus, probemos a aquellas personas que nos enseñan si realmente son de Elohim o no. Porque si no son de Elohim, entonces nos negarán que el Mashiach, que Yeshua vino a ser Mashiach ante ellos, y nos dice que este antimashiach salió de entre ellos mismos del pueblo judío. Pues nos está mencionando aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el a n t i m a c h i a c viene, y así ahora han surgido muchos, no solo uno, muchos a n t i m a c h i a c Por esto conocemos que este es el último tiempo. Salieron de nosotros, del pueblo judío, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron. Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y cuando nos está mencionando esto, nos está testificando que el pueblo judío era el que no aceptaba a Yeshua como el Mashiach, porque no habían escudriñado las escrituras, ni aceptan que Él haya venido como el Hijo del Dios viviente. Por eso, cuando se presentó a ellos, el único que testificó quién es el Mashiach, En su momento, cuando se les preguntó, fue Pedro. Por eso nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 13: El Maestro les pregunta a sus discípulos: Les dice, ¿quién, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos, Juan el Purificador, otros, Elías, otros, Jeremías y algún otro de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro: Dijo, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Aquí Pedro le está diciendo, tú eres el Mashiach, el hijo del Dios viviente. Pero, ¿cómo lo supo Pedro? Si cuando le preguntaron los judíos, el maestro no les, no les respondió de una manera abierta, pero dice que sí les había respondido. Juan capítulo 10, versículos 24 y 25. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mashiach, dinoslo abiertamente. Yeshua le s respondió: Os lo he dicho. y a y vosotros no lo creéis. Las obras que yo hago, En nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, de quién soy yo, pero vosotros no sois de mis ovejas. Esa es la diferencia que nos está mencionando que allá Pedro no fue necesario que el Mashiach le dijera: Yo soy tal. Pedro veía las obras que hacía y se admiraba de su doctrina. Por lo tanto, Pedro entendió que él era el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Y cuando se lo reveló allá al maestro, el maestro contestó: Pedro, no te lo he dicho yo, no te lo ha dicho algún otro, te lo ha dicho el mismo Elohim, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos, Él te lo ha dado a conocer. Eso quiere decir que Pedro puso atención a lo que estaba escrito del Mesías y, en cuanto vio las obras, creyó y testificó que él era Yeshua, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que nos está mencionando que Yeshua el Mashiach venía a ser el Mashiach que estaba prometido en David y que tenía que ser ungido de Elohim. Por eso es que ya no hay. Ya no hay cómo discutirlo. Ya no hay cómo discutirlo porque esta era la obra de Elohim, que el Mashiach, siendo en forma de Elohim, dice, vino a ser hecho siervo y habitó entre los hombres como tal, como un hombre, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y el antimashiach es aquel que testifica que el Mesías no ha venido, y muchos hoy en día han salido. Diciendo que el Mashiach no es el Hijo del Dios Viviente, ni que Él era el Mashiach. Es ahí donde debemos de tener cuidado, mis hermanos, con respecto a lo que estamos nosotros oyendo. Si、sí、me he dado a entender, mis hermanos. El Mashiach es cogido del Padre y va a ser ungido por el Padre, ¿verdad? Así es. Perfecto, hermano.、Eh, le agradezco mucho. El tema estuvo súper interesantísimo. Pero sí, también le digo el otro tema que hizo de lo que usted acaba de, de terminar diciendo, pues también me interesa mucho. Porque es muy,、eh, es muy bueno saber cuál es nuestro papel y, y, y no equivocarnos y, y andar sobre esa, ese, ese camino,、eh, ese camino que nos va a dar、eh, luz y que no, no, y que no nos va a seguir e q u i v n d o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 Bueno, que el poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor. Shalom.